Holanda Curiosa El paisaje es desolador. Al llegar al embarcadero de Nord-Amsterdam, un submarino a medio hundir y enormes edificios en ruinas dan la bienvenida a un páramo de asfalto y cemento. El astillero neerlandés es otra nave gigante abandonada que sigue la ficción postapocalíptica, Pero solo es una ilusión. En su interior se encuentra el Kunsthatt, la ciudad del arte. Las calles desiertas, un barco sacado del siglo XVII y los apartamentos de colores chillones reafirman la impresión de ser un superviviente de una guerra atómica. Las paredes cosidas de graffiti y la maquinaria oxidada terminan de forjar la estética industrial. Los neones fundidos del botel, un hotel barco, ponen el último remache. Desde fuera de la mole de piedra y metal se escucha un ejército incongruente de ruedas de poliuretano. Los patinadores surcan con más o menos destreza los 2000 metros de la pista de skate. Al bajar las escaleras, un letrero señala hacia la fuente de la vida y se abre un mundo de colores y fantasías underground. Bienvenidos al NDSM, robots con cara de capó de coche, bicicletas salidas del infierno con calaveras, pinchos y placas metálicas incluidas. Sofás rococó que solo necesitan una moderna para formar parte del último disco indie, una colada metálica con sus calzoncillos y camiseta imperio, cabezas gigantes, mesas de ping-pong, lámparas de botellas de plástico y maquinaria pesada colocada de manera estratégica. Todo ello conforma un museo de rarezas para las que el turismo mainstream no tiene cabida. En 1978 el gobierno cerró las instalaciones. Ponía fin a los 33 años de historias del NDSM, dedicados a los buques de carga y a los petroleros. 21 años después de su muerte, los Kinetics North, un grupo de artistas, patinadores, arquitectos y gentes del teatro, quisieron resucitar al viejo gigante. Presentaron su propuesta al ayuntamiento en 1999. Convertirían el lugar en la mayor cuna de artistas de los Países Bajos, una cuna de 84.000 metros cuadrados de superficie.